En no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregar al mundo lo cierto. Casi que me 19 y 3 en la República Argentina Bienvenidos a estos Racing en día martes Como todos los días los estamos acompañando Por Radio Argentina AM570 con toda la información Con toda la actualidad del equipo de Luis Udel Díaz. En un día cargado de información me presento primero, bueno ya me conocen en realidad, pero estoy aquí ocupando el lugar de Diego Coren, que hoy tiene un inconveniente personal, no podrá estar en el estudio, lo mismo Oscar Forlán, un rato me va a estar acompañando Diego Morris, está Gastón como todos los días en la operación técnica, Marina Yaninoto, en la producción estamos haciendo estos Racing eh, y obviamente vamos a estar informándolos sobre lo que ha pasado en el día de hoy Con, con el mercado de pases eh, Parecía Racing que empezaba a retirarse a poco Del, del mercado de pases Y aparentemente en principio eh, Aún no lo está De hecho, tal vez eh, El partido ante Independiente Haya significado Que tanto el técnico Como también los dirigentes Piensen en la posibilidad de que Racing necesite Un organizador Un estratega Ha perdido a Giovanni Moreno Gio ya no está Y evidentemente Racing necesita de alguien que pueda hacer las veces de, de organizador eh, 45355700 es la vía de comunicación Interrumpo lo que estaba diciendo para saludar cortito porque sé que estaba apurado Y le agradezco ya la, la gentileza Y para mí es realmente un honor poder conversar en este arranque de programa Con, con Alfio, el Coco Basile, a quien saludo Coco, un Hola. placer como siempre, ¿cómo le va? Muchas gracias, Bu buenas tardes, todo bien. No. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está su vida antes que nada? ¿Cómo anda? Y ahora me dedico a, a, a correr de la mañana un poco, de por la tarde al gimnasio y, y hago otras cosas, otros meties, pero no, no de fútbol. Pues estoy esperando que empiece el campeonato, ya como siempre. Sí, seguro, seguro. Esperado, me acuerdo que compro Racing, pero este año se ve viste, porque compraron buenos jugadores, creo que después, de viste, cargar el equipo, pero no es buenos jugadores. Yo comencé el programa, Coco, hablando de, del partido con Independiente, ¿no? A, a mí me dio la sensación de que a Racing le faltó, juego asociado. ¿El de ayer? ¿El que... de ayer? Sí, sí, el partido con Independiente el día domingo. Eh, eh, sí, lo vi, lo vi. Eh, ¿Coincide con bueno, este, este plantel que tan bien se ha, se ha reforzado, Coco? ¿Necesita eh, no, además un, un enganche, una estratega? Y bueno, pero aparentemente cuando buscamos, si va a jugar un 4-4-2, un 4-2-3-1, o sea, déjalo hacer como la El año pasado, acordate que nosotros estábamos con Gio, que era nuestro organizador de juego, bueno, y ahora cambiaron la característica de los jugadores, bueno, entonces de acuerdo a lo que compró, es lo que su el día quiere ver, no, no va a tener una estratega de un conductor, digamos, de equipo así mm -hmm. con digamos un 10-tipetro un enganche, como quieras llamar seguro eh, está claro que, por lo menos en la opinión pública, lo que se menciona, Coco mm -hmm. es que este Racing tal vez sea el equipo de mejor, sea reforzado ¿Usted coincide sí. con este pensamiento de que Racing se ha preparado como para pelear por objetivos importantes en la próxima temporada? Sí, yo sí coincido. Me a me, jugar me, me, me, aparte de buscar una experiencia que es fundamental, más la parte defensiva, defenderla, ¿no? eh, teniendo una, una seguridad, el equipo se va a tratar hacia adelante y esperemos que, que marche todo bien. Después, viste que empezó fútbol, ¿no? Eh, yo fui, este año... <coughs> con un esfuerzo so que trajimos al paraguayo Santander. Santander pero bueno, se podía hacer dos en ese momento y bueno este, y la cosa no anduvo Entonces, me hago responsable yo, no, que no anduvo uh -huh. pero tratábamos de, de atacar, de jugar y bueno, no, no, no, no, no, no se dio por ahí ahora con otro sistema sube el día, ya lo tuvo 10 partidos a todos y ya conoce bien el plantel Cambia mucho de sistema, Coco, sube el día sí. Por lo menos en la pretemporada y en las prácticas, en las últimas que ha desarrollado Racing eh, en el sí. cilindro, eh, se, ha dicho, se ha visto muchos cambios desde el punto de vista táctico. 4-1-4-1, sí. 4-2-3-1, 4-4-2. Bueno, eh, ¿Es sí. bueno esto para el plantel que se adapta sí, a varios esquemas o termina siendo contraproducente porque se termina confundiendo el jugador? Yo, yo, no, yo no puedo opinar, de esas cosas no, no, no me gusta opinar. Este, él sabrá lo que va a hacer imagino que estará buscando con los jugadores que tiene el sistema eh, recién va a encontrarse vamos a ver si con arranca el campeonato no, no creo que sea un violín todo ¿no? Uh -huh. eh, necesitará un poco de tiempo uh -huh. Yo, igual, esta es una opinión muy personal, del Coco, ¿no? Sí, claro, por supuesto, claro. pero yo, igual, soy de la idea y sé que muchos dirigentes también piensan esto, por eso han ido a buscar a Martín Role, y, y ya con esto le informo al hincha de Racing que está escuchando del otro lado que están bien. negociando por el ex jugador de Olimpo, eh, pero da la sensación de adentro eh, han visto que a Racing le falta algo de juego, alguien que, que genere algo de tres cuartos de cancha en adelante. Sí, sí, Role, Role es un pibe que en Olimpo anduvo muy bien. Eh. Llega, buena zurra, un promedio de goles, 6-7 goles por año, por campeonato, digo, eh, sí, sería importante, pero, por lo menos compramos compraron bien, compraron, ahí atrás la línea de cuatro prácticamente completa, este, del medio, ahora con, con Camoranesi, y y, y, y, no me acuerdo, y, y el otro, Lucharon, que es, me están llamando, me están gritando por eso, Están llamando, ¿viste? Entonces, este, por el otro teléfono Por sí. eso demora un poco Bueno, Villar Yo, es el otro jugador Claro, y Villar, y Villar es un buen jugador también eh, Aunque no tuvo un buen campeonato el último Pero... este Racing evidentemente Coco estamos hablando con Alfio Basile en estos Racing sí. por Radio Argentina M570 inconfundible su voz Coco no hace falta sí. de lo presente ¿no? Sí. Eh, sí. A, aparte un hombre con mucha historia en Racing más allá de que sí. no le ha ido bien eh, Coco sí. en, en la última etapa como técnico usted sí. sigue siendo muy querido por el hincha de Racing pero eh, a ver este plantel da la sensación que tiene eh, algo que, que a usted le faltó en, en, en aquel plantel que ha conducido recientemente. Eh, ¿Experiencia? ¿Gente con oficio? Con Ortiz no, eh, no, no, no, no. Se dio de entrada los resultados, ¿viste? Y no hacen. Cuando se trae los resultados, pues empieza el nerviosismo. Esperemos que arranque bien, ¿viste? Nosotros arrancamos mal. El famoso partido de Mendoza fue... Iván, fin seguido, directamente nos lo, lo mató porque los dos partidos teníamos que haber ganado, me acuerdo como si fuera hoy, y ahí hubiese cambiado seguramente, pero eso él podría hacer, todo es hipotético. Después mm. el equipo no, no levantó nunca, salvo esporádicos partidos, algunos que se han jugado más o menos bien, pero nada que ver con lo que yo pretendía, ¿no? Mm. ¿Tiene la espina clavada todavía, Coco? No, no, no, la, no la, la espina... Final, la espina no, la espina clavada la tengo de porque era el Racing y yo quería dar satisfacción a la gente y eh, que la gente gozara bueno, en vez de gozar la hacía sufrir por eso me fui uh -huh. Uh -huh. ¿Y ahora la gente de... tiene que gozar no sufrir, entonces como no puede darle la tecla es que me toque, soy yo, no los jugadores ¿Usted sufrió también, Coco? Obvio, ¿cómo no voy a sufrir? Seguro eh, el, el día a día, todos los días tratándome de romper la cabeza hice todas las variantes, cambié jugadores, cambié... de Racing Coco está, está conforme, por lo menos con el armado de este plantel se Pero seguro. es como que tiene una cuestión, a ver, que, que empaña eh, lo bien que Racing se ha reforzado Y es la salida de Valentín Viola, eh, que sí, ha bueno. explotado en el final del campeonato eh, ¿Usted coincide que va a ser un jugador muy difícil de reemplazar para este Racing, Valentín Viola? sí, sí, sí. me habían hablado muy bien de él, Barbas, me había hablado eh, el Rato Rayala, la el pibe que había estado lesionado cuando yo llegué, no lo conocí, y cuando lo empecé a conocer me fui, y ahora lo vi jugar en primera, me encantó. ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo Vieto, la sensación de que Racing no Vieto, Vieto lo teníamos, si sí, Vieto sí. No estaba ahí, si sí, ya lo vimos Vieto, Vieto sí, había también, subido con el condiciones bárbaras. O sea, Racing sí. tiene material abajo, como para potenciarse aún más, este planeta Sí, pero vos, vos acordaste, el equipo se arma con grande, grande. Sí. Eh, después, el toque de distinción lo va a dar a grandes jugadores y, y los pibes le, le van a dar la, la velocidad y más... Eh, tienen gol, y el viento hace goles, el eh, eh, viola también. No son grandes goleadores, pero eran pibes que pintaban para eso. Mm. Es decir, esta, esta frase hecha que hay en el fútbol argentino, Coco, de que los pibes no te ganan campeonatos, es, es cierta Para mí sí, las columnas vertebrales siempre tienen que ser jugadores de experiencia uh -huh. Que son los momentos malos que, que los chicos apoyan en ellos uh -huh. Alguien hace poco, y sé que es el pensamiento de, del hincha de Racing en general uh -huh me decía el mejor refuerzo que pudo haber tenido Racing en este mercado de pases sí. es la continuidad de Saja cuando River incorporaba a Rubero, sí. ahí el de Racing se se entusiasmó porque sabía que iba a poder contar con Saja eh, usted sí. coincide algo en este pensamiento de que Saja con el un arquero de clave totalmente fundamental el chino Saja oh. fue el jugador más regular del campeonato me encantó vive un muchacho, yo lo no conozco en San Lorenzo, yo lo no subí en San Lorenzo a primera, así que mira si lo conocía del año 98 y, y obviamente progresó, después lo vi cuando estuvimos en Grecia, cuando fuimos jugar con la gira con Boca, lo encontré allá, también hablé de, de si quería venir de vuelta para acá, y bueno, duró un año más y vino, Y, y en ese momento jugó con contra Boca, me acuerdo, y, y atajó una barbaridad, en el Olímpico de Atenas y hablé un rato largo con él, y bueno, ya se quería venir, y bueno, y, y Racing estuvo perfecto en tenerlo, creo que es fundamental, el arquero le da tranquilidad a todos. ¿Es el mejor arquero del fútbol argentino? Para mí sí, para sí. mí sí. Ajá, más sí. que Orión hasta que se y más eh, que Orión Es más, más, viste esta eh, bueno, para mí, viste, para sí. mí, después es muy bueno arqueros también, pero... Claro. Para mí es un arquero bárbaro, tiene todo, tiene donde mando, buena persona, entrena todo el día como una bestia, es este, eh, tiene vestuario, maneja el grupo, es ganador, quiere ganar, le gusta porque se enoja cuando perdemos y, y esos tipos que sufren. Eso es lo que te va a ganar los campeonatos, por lo menos pelear arriba. Uh -huh. eh, Coco, le hago la, las últimas preguntas, sí, dale, que, dale, que me estoy siendo, eh, dale. dos cortitas, sí. dos cortitas. Sí. Le pregunto primero por, por Luis Ubeldía, eh, sí. cómo lo ve como técnico, es un técnico muy joven, evidentemente. Sí. Usted empezó joven también, allá con sí, Mirra sin la va A la de los 31, en Chacarita, en, sí. En Chacarita, ¿no? En Racing sí. de Córdoba, en Chacarita. En, en Chacarita 31 lo tenía, sí. Y, bueno, y obviamente le falta mucho camino por recorrer, pero ¿cómo sí, no lo ve bueno. a su día? Yo no, no lo conozco personalmente, pero lo veo, lo veo bien. Me, me parece un muchacho inteligente. Este, y después, como todas las cosas, ahí te tenés que tener un poquito de un equipo, unos jugadores. Por lo menos los dirigentes se portaron muy bien, le trajeron cualquier cantidad de jugadores y buenos jugadores, espero que le vaya muy bien. Mm. Pero con todo, que arme un buen equipo, en parte es un proyecto, este, tiene tiempo para armar el equipo. Eh, porque el otro día también me acuerdo cuando escuché a no que era un mes atrás, que eh, eh, me le dijo a la gente que no quieran salir campeón de entrada, que primero equipo y después va a llegar a los campeonatos no entonces es lindo siempre de arranque que sale campeón pero vos, vos ves cuando tenés armado un equipo que que puede en cualquier momento salir campeón y pelear y ser protagonista del campeonato, ahora también Coco da la sensación de que cuando se tanto se menciona la previa de los campeonatos no. de que Racing es candidato al título que esto ha pasado en los eso últimos los campeonatos mal. eso, eso es contraproducente mal. hay jugadores sí, sí. que sienten esa presión Por supuesto, eso le, ese no puede hacer mal, que no se la crean. Primero hay que armar el equipo, va a ser el campeón de casualidad, no se sale. Entonces es coherente ese pensamiento, armamos ¿Eh? el equipo, apuntamos del quinto puesto para adelante, para arriba, eh, y después y se armarán mejor, solo. contra más arriba mejor, pero este, tranquilo, ¿viste? no querer eh, que si salís segundo un fracaso o si salí cuarto también, no, porque cuando la, la, la gente todo el periodismo y empieza Racing eh, compró la figura, el gran candidato campeón, le tira mucha presión a muchos jugadores nuevos, que Racing no es para cualquiera, la camiseta de Racing pesa mucho, es un grande de verdad y la hinchada impresionante y si los jugadores este no le sale de, de entrada y siente el murmullito que siente cualquiera que juega al fútbol le viene mal la mano le puede hacer mal más cuando lo, el, el hincha cree que, que lo que pone el periodismo que es el mejor equipo que tiene los mejores jugadores generalmente hace mal coco cuánto es lo que está cobrando de caché usted para hacer los recitales que hace porque siempre con, mm -hmm. con Alfito con su nos mandamos twitter y, y siempre va Ahí... no, eh, a a Borges gracias... ah, no. gracias... No, sí. me salió Hablando de Racing, me salió Graciela señora Alfano. Sí, está bien, no. el Alfano, el Alfano de primita que es el Racing, nosotros jugamos. No, pero el digo, no he, he escuchado hacer el dúo ahí con Graciela Borges, tremendo sí, sí. dúo. Digo, Horrible, los dos, somos los dos horribles. ¿Y, pero, pero, ¿y cuánto, cuánto sale para que venga, por ejemplo, un día a la radio a <ríe> hacer un recital, <ríe> un video recital? Nada, unos mati, tomar unos mati y sí. divertirnos. Unos mates con, con Camote acuña que es amigo y sí, colaborador sí, nuestro también. Claro, con el Camote, que grande Camote. ¿Cómo anda Camote? Manda vale, un abrazo grande. Eh, si muy bien, es. anda muy bien. Aparte, no se, está, se están pinchando muy bien, Coco. Se está diciendo, sí. tiene una onda italiana. Yo <risa> no sé dónde sacó sí. los trajes que están pegando ahora, pero la sí. verdad. Y una pincha está metiendo la plata debe estar ganando mucha plata con ustedes y, y, y, y las pizza <risa> sanas, todas las sanas se pone y el pa nuestro padrino Rubén Paz también habla mucho de usted, cada vez que sale al aire y, y Rubén es que que que que no, un crack. Que que, que era un crack, qué pocos jugadores hay como eso ¿no? eh, va a ver, eh, le damos eh, eh, la no. última cortita y ahora sí claro. nos despedimos Rubén bueno, Paz fue eh, siendo técnico de Racing Hablamos de Racing porque sabemos que, que, es, que también dirigió a Riquelme, a Messi, a tantos ¿no? Pero digo, es, es, el mejor jugador que dirigió en Racing Y dirigí mucho, muy bueno, pero él... Era diferente fue El toque de distinción y, El y toque con, de y, un crack ¿Y con Teo te pasó algo parecido, Coco? ¿Dijiste este y teo, teo, mejor Teo es un muchacho que... Fuera de la cancha es una cosa y cuando entra a la cancha se transforma. Es un león, es un león, un león enjaulado. Reacciona ante nada, viste. No, no, hubo, no hubo forma de, de controlarlo, de cambiarlo. De, claro, de cambiarlo. Mirá que hablamos mil veces. El tipo hablando en el vestuario, un tipo de familia, eh, muy religioso, dando oraciones en el vestuario, eh, educado y todo. Entraba a la cancha y se transforma. Y Qué y lástima, referí, ¿no? Y lo referí, y lo referí, no lo defendieron mucho tampoco, ¿eh? Cuando reaccionaba él lo echaban, no, le, le pegaban patadas, lo escupían, le agarraban del pelo, le daban piña, los no, no cornes, de todo, y yo me lo decía y todo, y la verdad, nunca, nunca lo trataron a un extranjero como lo trataron a él. Hay mucha gente, Coco, usted conoce los, los dos clubes, ¿no? Hay eh. mucha gente que piensa que si Teo tenía la camiseta de la boca, no pasaba eso. Y no sé, eh, por él tiene razón la gente, eh. no sé, la verdad que a él no, a él no lo comijo a nadie, generalmente lo tuvo todo en contra, pitos eh. uh -huh. entraban apuntándole a él siempre. Sí, la tarjeta rápido para él. Sí, sí, sí, sí. no le perdonaban una y a él lo cagaban a la patada, claro, le daban trompadas lo escupían, lo insultaban, le pasaba de todo y yo lo trataba de calmar, no le desbola, no le desbola, no le desbola vos dedicaste a jugar al puro, que sos un gran jugador, y esto, todo sí, todo se va a la cancha ¿viste? y se transforma uh -huh. bueno como bueno, le agradecemos mucho su contacto, le pido en 10 sí. segundos que le diga sí. al hincha de Racing lo que quiera, lo, lo que a usted le parezca, a la hincha de Racing le pido disculpas por no poder darle, que fui con una ilusión tremendo de, de, de, de, de tener un buen equipo y, y darle alegría, entonces le pido disculpas y por eso no fui, porque yo no quería ni que sufriera de eso ni que sufriera yo entonces en le dije el, el equipo este y no no pude lograr lo que yo quería, luego le pido disculpas, desilusión tuve, nada más y eso también obviamente, nada más y bueno de mano giro a todos, quédese tranquilo Coco que bueno. las disculpas son aceptadas y también las gracias le damos Bueno. porque más allá de esta última decepción que hemos tenido todos, incluido sí, usted sí. también nos ha dado muchas alegrías como jugador, como técnico yo sí, sí. me acuerdo todavía como de... negar, negar que es un pedazo grande en la historia de Racing me, me acuerdo sí, de... el de Sitcher, en cancha de arriba, por ejemplo sí, <risa> que era un sí. pibe con sí, mi hijo sí, que llegó a la sí, cancha, sí, la sí, cancha de la platea era un sí. descontrol eso y, sí, fue, y fue, el fue una emoción tremenda el día del ascenso el 27, 28 de diciembre del 85 tremendo ese día de bueno hermano, bueno, lo que me tengo que ir ya No, por favor no. No. Una, una, un, Mucha suerte, mucha mer para Racing Lo mejor Ojalá, ojalá, Dios lo oiga Un abrazo Chao. grande Coco Chao, querido, Gracias Gracias por todo Bueno, ahí estaba La palabra de Alfio Basile De esta manera hemos arrancado, hemos comenzado Esto es Racing el día de hoy El agradecimiento a Marina Janinotto en producción eh, Que puso a, al ex técnico de Racing al aire Hemos hablado de todo con Basile, ¿eh? de este plantel, de los refuerzos, de cómo se ha movido el mercado de pases. ...de la posibilidad de Role... ...porque Role es una de las noticias del día en Racing... ...hay posibilidades de que Martín Role... ...el jugador de Olimpo... ...vista la camiseta de la Academia... ...la próxima temporada... ...habida cuenta de lo que yo comentaba antes... Eh, ...me parece que se han dado cuenta... ...de que a Racing le necesita un estratega... ...Racing necesita un organizador... ...y en un rato quiero su opinión, Morris ...también, y también quiero la opinión de la gente... ...al 4535-5700... ...en el contestador automático de Radio Argentina... ...AM570... Pero bueno, hemos comenzado Esto es Racing de día martes de esta manera Queríamos hablar con Alfio Basile Queríamos hablar del Coco eh, Es un hombre, por lo menos desde nuestra posición Muy respetado por su historia en Racing eh, No debe empañar lo que ha sido el último semestre como técnico Donde realmente le ha ido muy mal Y donde ha cometido muchos errores Basile Basile ha cometido muchos errores en su última etapa como técnico de Racing Pero no hay que empañar, no debe empañar Esta última etapa como entrenador todo lo que él ha dado a lo largo de toda su historia como, como hombre de Racing no estoy hablando como técnico, como hombre de Racing desde aquel cariño mutuo que se daba con, con Tita Matiusi en la pensión pasando como jugador, eh, afianzándose al lado de perfumo dando la vuelta a Montevideo con la camiseta de Racing y consagrándose como primer campeón del mundo a nivel clubes consagrando a Racing eh, nuevamente con la vuelta a Primera División eh, en aquel gol que bien recordaba Morris de, de Sitcher, el ex hombre de Lanús en cancha de River ante Atlanta pasando por aquella recordada Supercopa cómo, cómo no recordar A ese equipo del 88 Que lo tenía precisamente a Rubén Paz Dentro de la formación titular Que casi es campeón del torneo local Porque era a dos rondos Te acordás que Racing gana la primera ronda Y después en la segunda termina Siendo campeón independiente Y hasta me anima a decir que eh, Uno de los últimos equipos que ha entusiasmado a la gente Fue aquel de la Libertadores del 97 Que llegó a sí. semifinal con el Sporting Cristal ...y también fue de la mano de Alfio Basile... ...entonces cómo no reconocer a Basile... Eh, ...obviamente hay que separarlos tantos... ...obviamente que hay que decir también... ...lo que es justo... ...y lo que es objetivo en este caso... ...que es mencionar que eh, fue muy frustrante... ...la última participación de Basile como técnico... ...insisto, cometió muchos errores... ...se ha equivocado Basile... ...en muchas decisiones que ha tomado... ...y, y obviamente tanto los jugadores como él mismo, no pudieron estar a la altura y terminaron decepcionando, pero bueno, ahí está el pedido de disculpas de Basile a la gente de Racing que es válido ¿cómo no lo van a, no lo van a aceptar? ¿cómo no lo vamos a aceptar? y ¿cómo no, tampoco no le, no, no le vamos a agradecer todo lo que viene haciendo a lo largo de toda su historia? Eh, insisto, ¿no? como hombre de Racing es un hombre de Racing, Basile eh, Agarrándome un poco de lo que decías vos esto de que Basile es un pedazo de la historia de Racing, y obviamente el sentimiento del coco eh, sobre tu última reflexión para que él le diga al hincha de Racing lo que siente, eh, me atrevo a decir que para mí, de este lado, no son necesarias las disculpas. O sea, para mí Basile no tiene que pedir disculpas porque es un tipo que es tan grande dentro de Racing, dentro de la historia de Racing, está como jugador, como entrenador, y, y me parece que sabes dónde está el tema de la grandeza del coco, que estuvo 10 fechas en la academia o menos, 9, se dio cuenta que no podía torcer la historia y él se fue y me parece que eso lo hacen los grandes, o sea, no fue caprichoso, no se quedó, porque él tranquilamente sabía que tenía un colchón impresionante con la gente de Racing, que tenía ese, ese escudo que lo protegía, y sin embargo, él no se aprovechó de eso y se fue, y dijo, yo no puedo dar vuelta esta historia, la verdad, ya no encuentro el rumbo, lo anticipó, diciendo que se iba si no ganaba los clásicos, No sucedió y se terminó yendo, entonces por eso está bueno que él pida las disculpas porque es lo que siente, pero yo creo que no es necesario que pida disculpas porque no, hizo, no le hizo mal a Racing. El vino trabajó, no le fue bien, porque de hecho si analizamos en puntos, tanto Basile como Suboldía le fue parecido, ¿eh? Uno dirigió 9, el otro 10 y salió más sí, o menos sí, parecido. Sí, en el campeonato, eso, eh, estadísticamente ¿eh? Estadísticamente Hablamos del de campeonato. Sí, cierto. Y ah, ah, podemos hablar de Caruso Lombardi, que estuvo 8 fechas sin ganar un partido. El Pato Filió, que estuvo más de 10 partidos sin ganar. Un montón de técnicos. Y el Coco, me parece que es muy grande dentro de la historia de Racing, como para que te haga pedir disculpas. Esto es lo que pienso yo. No digo que, que, que no esté aceptada, porque obviamente el hincha de Racing, eh, seguramente alguno debe tener bronca todavía. Algún. seguro, seguro, seguro, muy reciente la, la última participación de Basile 19.28 en la República Argentina eh, estamos en vivo por Radio Argentina M570 haciendo esto Racing de lunes a viernes de 19 a 20 horas los estamos acompañando como siempre con notas, con actualidad, con información, con opinión, con la participación de todos ustedes al 4535-5700 eh, hicimos una pregunta en el comienzo del programa, Racing necesita un enganche, necesita un organizador de juego un ¿Un estratega, un 10, un 10 clásico necesita Racing en este equipo? No lo tiene en principio. ¿Lo necesita el equipo de Sueldía? En un rato me responde la pregunta Morris y ustedes también. Insisto, setecientos. Momento de hacer la primera de las tandas y en un rato también tenemos la palabra a Agustín Pelletieri que habló en conferencia de prensa y vamos a escuchar lo más destacado de la conferencia del volante central de Racing que ya está recuperado de aquella lesión en el tobillo derecho. Tanda Gastón y venimos con mucho más de esto Racing, dale Argentina Espacio Publicitario AM570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 Mientras escuchamos a Papo, le recordamos la vía de comunicación 4535. ¿Qué me mira así, Morris? ¿Y es Papo? No, me, me extraña porque usted no es muy adepto a la música nacional. ¡Ah, por favor! A usted le gusta mucho el punchy punchy. U usted no sabe nada. A mí me gusta todo, en realidad. Bueno, me gusta... no está bueno, bueno, bueno es, Perdón, Es feo, son que... feo, <risa> <sueno> muy feo. <risa> <risa> Mirá feo. cómo te mira... Me, me gustan son... varios géneros musicales. Está bien la aclaración, me gustan varios géneros musicales. Entre ellos, el rock nacional, pero es muy amplio el rock nacional, no sé, no, no me gusta todo el rock nacional. Por ejemplo, a ver... yo de los redondos eh, a Hay morir. canciones de Calamaro que... no, Calamaro no, porque no, tiene otros colores. Pero hablemos de Cerati. A, a mí hay muchas canciones de Cerati que me gustan. La mayoría de las canciones de Cerati me gustan. Me parece bárbaro. Este, no les gusta eh, todas porque no las escucho, pero si quieres yo se las hago escuchar. No, no, no, yo conozco todo lo de Cerati con todos los fui a ver soda estéreo con usted morris como lo es que llevé ese día el mejor día de su vida eh por favor hay reproducción un Julián Wich sí. para usted ese día fui el mejor día de su vida le hice pasar inesperado <risa> mucha mucha gente escuchó la nota eh mucha mira yo te voy a decir Néstor Casal dice Qué nota muchachos, excelente. Gracias, Néstor. La cómoda comu... dice, por ejemplo, me imagino que Marina Yaninoto ya se le ha comprado kilo de hierba, ¿no? Gran, gran reportaje al coco. Va a venir a tomar mate el coco Basilio un día acá, ya lo dijo. Es el costo que hay que pagar para que venga a cantar un rato. Canta tanto con. Viste, ¿Viste? ¿Viste? Como yo le disto? dije. Claro. Que un día tiene que venir acá, tiene que venir. Dije, que venga con Graciela. Mira, el último, Martín Rafa dice, el coco no tiene que pedir perdón de nada. Lo que está decía bien. yo antes está bien. Bah, está Igual bien. por ejemplo acá lo tengo a Guille Couseiro Guille Couseiro Que me, me escribe en Twitter eh, Mi Twitter es Leo Paradiso con Z Arroba Leo Paradiso con Z muy complicado El, el de fácil. Morris como es el suyo Arroba Morris Diego es más Perfecto, fácil. ¿qué tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? 10 43 Muy bien Pero bueno, el que tiene un bueno, seguidores es Arroba sí. Esto es Racing 570 Ah, ojo con eso hoja, Bueno, hablaba de Couseiro, de Guille eh, no, no está muy conforme, eh, dice que hizo un desastre. Bueno, no quiero Pero está algo. bien, pero. Claro, pero, eh, pero, eh, pero, eh, pero. Hay gente que no está, está contenta con Basile, que no quedó bien con Basile. Qué sé yo, pero bueno, son opiniones, ¿vieron? Es muy relativo esto. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de sentir. Yo soy un, un tipo que, que respeta mucho la historia, porque la historia es parte de Basile también, no, es? no vino otra persona. Entonces hay que tener memoria y hay que ser agradecido de Basile. Totalmente. Porque Basile ha conseguido cosas muy importantes en Racing, que nadie pudo conseguir. Le faltó un título local nada más a Basile como técnico, como técnico pero lo consiguió como jugador. Eh, es decir, Basile ha conseguido eh, muchas hazañas con Racing y, y hay que respetar esa historia del Coco. Independientemente de lo que ha pasado en el último torneo, eh, con Basile como técnico, que es otra cuestión y que yo coincido, eh, para mí fue muy malo lo del Coco como técnico en, este, en esta última etapa. Fue muy malo. Ha tomado muchas decisiones malas. Se ha equivocado demasiado y se le fue de la mano un plantel que tuvo a un Teófilo Gutiérrez cada vez más violento. Y se le fue de las manos, se le fue de las manos. Es cierto eso. Es cierto. ...será porque está grande... Eh, ...por lo que quieran... ...por el atenuante que le quieran poner... ...pero cómo no respetar a Basile... ...cómo no respetar a un tipo que ha ganado absolutamente todo con Racing... ...y hay que ganar todo con Racing... eh. pero no, cualquiera gana todo con Racing... ...entre, entre jugador y técnico ganó todos los títulos que se puede ganar... ...todo... ...o sea campeonato local... ...copa Libertadores... ...copa Intercontinental como jugador... ...lo ascendió a primera división cuando el equipo estaba en la B... Lo, lo salvó Porque Racing se estaba prendiendo fuego Vino y lo salvó, lo subió a primera Le hizo ganar una supercopa Cuando era el primer campeonato que se jugaba El primer torneo Más no le pueden pedir Más allá de que por ahí Obviamente no es impoluto No es, imper, no es perfecto El Coco le va a, a, a cometer errores Yo creo que Basile tiene toda la responsabilidad de lo que le pasó en estos partidos en Racing Para mí mucho tiene que ver el plantel Y de hecho, te voy a repetir, luego vino Subeldía y no pudo cambiar la historia O sea, con Subeldía, Racing eh, con un plantel supuestamente más tranquilo Porque se había ido Teo y se había ido la, la piedra de la discordia Ya no estaba el colombiano Así todo Los resultados no, no, no se consiguieron ni tampoco el rendimiento. O sea que me parece que era como que estaba el plantel ya, había caducado hace un tiempo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se pasa? acá de encima a todos los jugadores. Sí. Fue sacando encima de encima a la a Jacob. Seguro. Bueno, eh, me llegan mensajes, los leo, pues estoy obligado a hacerlo porque realmente me gustan. Que, que me, me, me escriban algunas personas, como en el caso de, eh, de Jorge Gatti, el gato. Eh, un hincha de River nos escucha Mirá, eh. una familia una de River nos está escuchando una familia de River muy contenta me imagino, ahora este año vuelve a primera va a estar más tranquila Porque el año pasado la padeció mal. Yo tengo muchos amigos de River sí, la pasó que me, mal. me venían y me preguntaban. La como, pasó si yo, muy mal, como si fue, eh, yo sí. fuera ¿viste, dirigente de la AFE. Me decía, ¿Sí Diego, por favor, <risa> decime que ascendemos. Le digo, sí. no sé. Le digo, yo creo que sí. River no puede quedarse otro año en primera. Pero el fútbol es complicado. Pero está, no sé cómo estaba. No querían mirar los partidos. Increíble. Ahí está Esteban también. alias el musculoso. La gata, tal. El musculoso. El músculo, y él le, le dice musculoso. Pero por los nah, Sí, pero ahora se fierro, desinfló, ¿sí? Está desinflado ahora. Está desinflado. Eh, bueno, un abrazo para todos. Ellos, para los gatos y también para Carlos Zaira, que me dice Leo, notón Abarcile. Carlos Zaira, qué gran. Felicitaciones por el programa, lo estoy escuchando después de mucho tiempo. Un placer. Abrazo para los compañeros. Me dice Carlito Zaira. o para los compañeros? Para los compañeros, bueno, vio que es medio él. ah por compañero compañero. No, compañero no, pero compañero, dicho compañero por... medio Bombita Exacto. Rodríguez vio el personaje de Bombita qué grande bueno bombita. Carlos Aira es algo así bueno un abrazo para Carlitos Aira nos debes eh, Aira nos estás debiendo sándwiches de migas ya viste acá un día dijiste 23 docenas eh, prepotente eh, voy a venir voy a traer sándwiches de miga, dijo voy a traer de, migas. de la última que vino a hoy no trajo nada, nada. Si una, se, una si, vergüenza si acumulan ah, las docenas de, de ah, sándwiches que debe. son como 23 docenas no trajo nada 4535-570, la vía de comunicación, en un rato Morris, me responde si Racing necesita de role. ¿Necesitará de role? Por lo pronto escuchamos a Agustín Peletieri que habló hoy por la mañana en conferencia de prensa, primero respondiendo sobre el clásico, el del domingo, el 0 a 0 frente a Independiente. No, el clásico fue un partido, digamos, de preparación, que, bueno, que lo tomamos a manera, creo que nos quedaron buenas sensaciones, un montón de cosas para para corregir también, si no estamos armando, eh, creo que fue positivo. Yo me un poco apresurado para ese análisis, pero nada, la sensación del partido puntualmente fue buena, eh, eh, quedó una buena acción, que podíamos haber ganado, que, pero nada más que un partido amistoso, eh, lo tomamos a manera y preparándonos por el primer partido que pudimos, pudimos jugar todos los chicos que llegaron, así que a poco nos vamos a ir armando. Bien, primera parte de Agustín Pelletieri eh, Pero hay más Porque más allá de hablar del clásico Habló de, de esta cuestión que también la comentábamos recién con Basile ¿no? De, de que a veces eh, a los planteles se les pone el mote de candidatos Se le coloca esa chapa Y después termina siendo contraproducente Pelletieri, más perfil bajo, prefiere obviar eh, ese mote que seguramente Racing empezará a recibir después de haberse reforzado de esta manera escuchamos lo que dice el volante central el ex jugador de Lanús hay una, una necesidad de generar cosas previamente que a, un, a veces nos toca a nosotros, a veces otro equipo, pero la realidad es cuando empieza el torneo entonces, creo que se entendió el mensaje nuestro es bastante claro eh, la idea es trabajar eh, y, y demostrar, o sea Nada más, eh, ojalá nos vaya bien, tengamos un buen semestre, eh, creo que se están haciendo muchas cosas para que eh, de a poco todo esto vaya cambiando. Y ojalá los nos acompañen, que siempre digo. Te voy a preguntar si aprendieron la lección esta de no ilusionarse tanto que después las cosas no se dan. Eh, el hincha debería poner no pensar tanto en eso, ustedes creo que los jugadores lo tienen bastante claro porque sabemos la realidad. Eh, y no sé si es tanto al hincha Creo que al hincha se lo va fomentando un poco Por ahí el hincha ve nombres y ahí sí se ilusiona Pero cuando en todo lado todo el día se dice que es candidato Inevitablemente se termina consumiendo eso eh, Nosotros lo sabemos bien eso Y el hincha creo que también ¿Y les gusta que se los candidatee o no? Ustedes? No, yo soy de, de pensar todo lo contrario O sea, previamente no sirve de nada No sirve de nada, todo lo que se diga no tiene, no tiene ningún sentido ni valor, a mi entender. Eh, todo lo que sea durante, bueno, sí, porque está fundamentado sobre lo que muestra el equipo. Eh, todo eso, creo en eso, no, no en todo lo otro, en la previa, en la necesidad de generar cosas. Bien, clarito, Pelletieri, ¿no? Dice que hay una necesidad de generar algunas situaciones. Eh, pero noté al sí. borde del enojo. Sí, a sí, Perestieri. le molesta, le molesta, le molesta es, es, Declara de esta forma Como ¿no? que no sirve para nada hablar de antes ah, Todo lo que se diga, la, la que... presión del tema del campeón de que, de que le digan que van a ser campeones es que ya tuvo dos de pero... esas pero... En el verano claro. y cuando llegó Racing siempre termina siendo candidatos para todos y después los resultados eh, obviamente están lejos de las expectativas más allá del subcampeonato con Simeone es un subcampeonato mentiroso porque Racing no lo, no lo peleó ese campeonato no. Eh, no es que terminó hasta las últimas fechas con posibilidad de salir campeón no, de ninguna manera, de ninguna manera. es un subcampeonato donde Racing eh, estuvo lejos de la lucha por el campeonato con Simeone eh, entonces eh, yo creo que Pelletieri habla Desde los antecedentes Desde su experiencia con la camiseta de Racing Donde evidentemente cuando a Racing lo han candidateado eh, Naturalmente después los resultados terminaron siendo otros Por esto que decía Basile también Que termina siendo contraproducente eh, Hay una noticia que tiene que ver con la Copa Argentina, Morris Sí, hay una Confirmado noticia. el horario Está confirmado el miércoles 8 de agosto 20:30 horas a las 8 y media de la noche Arbitraje Arbitraje de Pablo Pablo furchi. No, le digo. Pablo... No, voy a decir el Pablo sí. Lunati, porque yo tengo un apodo para Lunati, pero no lo voy a decir. Vale. No, no lo voy a decir. No se puede decir al aire, no se puede decir. Antes de las 20, Morris, ¿vale? Va a decir, antes de las 20 usted va a decir el apodo de Lunati. <risa> eh, <risa> <risa> me me ¿Sí? deja mandar saludos a Martín Ruisten. Sí, cómo no, un, un, un, gran... Co <risa> ah, un gran colega, conductor de Brillador Lanqui Celeste, los domingos... A las 9 de la noche por Radio América. Gran nota de Basile, dice. Gracias, Martín. Gracias. Y, y, una, y un amigo, siempre amigo nuestro, el, el, el viejo relator de estos Racing. Adrián Crea. Crea. Excelente nota. Excelente vos. a los dos. Un gran abrazo, un fenómeno. Abrazo para Crea también y un abrazo grande para Alberto Di Sanzo, eh, uno de los gestores de, de Paso a Paso Racingista Gran abrazo, sí. eh, Está haciendo muchas cosas por Racing Qué satisfacción me da encontrarme con gente que hace eh, cosas por Racing permanentemente eh. Realmente se lo agradezco a Alberto Di y le mando un abrazo grande Y un día lo quiero por aquí, por el estudio, para hablar de Paso a Paso Racingista Para hablar del de reconocimiento histórico Mañana estén atentos que vamos a hablar de este tema eh. Vamos a darle difusión al reconocimiento histórico de Racing eh, a estas estrellitas que aparentemente le, le faltan claro. porque nadie eh, da cuenta de que Racing ha ganado muchos títulos en la era amateur. Muchísimo. Si no nos festejamos mu nunca más en centenario, claro, ¿para qué festejamos lo mismo, los 100 que años? hemos dicho acá tantas veces, hasta el hartazgo no, nos cansamos de repetir que la historia de un club todos dicen en el centenario. Sí. Hoy la gente del Boys está contando los días para cumplir 100 años. Sí. Eh, hace poco cumplió años eh, Vélez. O sea. Todos cumplen años, pero nadie dice 70 años, 68, a partir del 31. Sí. Todos te dicen, te cuentan del 19, 1903, 1901, 1905. ¿Y entonces para qué contar los años si no, lo, no contás los torneos que disputaste y los campeonatos que ganaste? A propósito del amateurismo, nos escucha todos los días el hijo de Pedro Ochoa. Y qué placer, ¿no? Qué, qué lujo que nos damos de tener oyentes como el hijo de Pedro Ochoa, oh, con quien de... yo... Por supuesto, no, Ochoita no, eh, eh, cobrador histórico de, no, de la cuota no, no, social no. de Racing, eh, un grande, un grande. Un, un día de esto vamos a hablar con, con Pedro Ochoa y le debo un llamado, así que le, le paso este mensaje ya que estoy al aire hablando del amateurismo y, y de esta situación de, de reconocimiento histórico. Eh, a Ochoyita le digo, que un día de esto lo voy a llamar y lo vamos a convocar para que hablen los micrófonos de estos Racing. Última parte de Peletieri, tiene que ver... Con, con lo que se viene, ¿no? con la Copa de Argentina y quién llega mejor, si Boca o Racing escuchamos lo que dice el ex jugador de Lanús No, es, sabemos cuál es la importancia de la final y la trascendencia que tema, pero el sábado cuando estemos acá la gente va a querer que hacemos el sábado eh, así que y la gente también sabe lo importante que es arrancar un torneo bien nosotros lo sabemos y no, no tenemos por qué no nos va, no nos va a servir de, de absolutamente nada saltearnos una etapa sin necesidad por ahí si viendo el lado positivo y negativo por ahí te puede condicionar un poco al que salga bien parado le va a dar un respaldo y el otro por ahí eh, en la primera semana de campeonato no está acostumbrado pero nada eh, tratamos de no pensar en eso y nada cuando llegue el momento de la final eh, analizaremos todo Y si bien hay muchos jugadores nuevos, muchos recambio, eh, creo que nuestro final de temporada fue malo. Entonces, por ahí, a nosotros particularmente nos encuentra un poco mejor. No sé cómo está, o sea, no quiero decir que mejor que Boca, sino a nosotros particularmente mejor que a fin del torneo pasado. Bien, la palabra de Jim Pelletieri, eh, lo último, ¿no? Lo más destacado de lo que ha dicho el volante central de Racing. Um, me han llegado más mensajes en el Twitter y, y quiero ser justo con todos y leer rápidamente eh, Héctor Trigo dice Leo al Coco, le tienen que pedir perdón a esta dirigencia mediocre que lo trajo solo por compromiso y no le trajo a nadie la opinión de, de Héctor Trigo eh, Julio César Lugones me dice conocen bastante poco la historia de Racing busquen cómo se fue en el 93 abandonó el equipo igualito que el torneo pasado eh, me dice Julio César, todas opiniones absolutamente respetables, eh, como todas. Eh, Sebastián Romeo nos cuenta que, sin faltar de respeto, no me gusta Basile, no solo por este último torneo. Si tenés más de 30, te acordarás de otras cosas anteriores. Sí, Seba, tengo 33. Me acuerdo de otras situaciones que tampoco fueron buenas de Basile. Por la mayoría fueron muy productivas para la institución, Fue, insisto, ¿no? Fue muy importante en varios logros. Eh, históricos, no solamente de Racing sino de fútbol argentino eh, no, no, no quiero desconocer la historia de Basile es pero que bueno. nunca, podemos, nunca vamos yo, a todas al... las opiniones Leo, yo te voy a decir una cosa el campeón del 66 y del 67 Tito Pizzuti sí. fue el mismo técnico con el que Racing se fue a la B entonces, mm. ¿cómo es el tema? claro si me, medimos todo en base a resultados o acciones siempre la gente se va a ir, claro. o Merlo, la segunda etapa de Merlo, claro, fue, la segunda se de de Merlo era, o se iba a Merlo, o Racing se iba a la sí, B, porque sí. era directo con un candidato a irse a la B, entonces, digo, hizo cosas buenas, cosas malas, cada uno se queda con lo, la opinión y está bueno, eh, porque está buenísimo que, por ejemplo, venga uno y me diga, no, a mí nunca me gustó Basile, no me gustó, no me va a gustar, más allá de que le reconozco todo lo que hizo en Racing, y está perfecto porque es su opinión y es valedera. Ahora, Decir que nosotros no conocemos la historia de Racing porque Basile hizo cosas en el 93 No tiene que ver una cosa con la otra, acá es una cuestión de gustos Y sabemos que Basile, como hizo cosas malas, hizo cosas muy buenas en Racing sí. Porque si no, eh, me acuerdo, yo me acuerdo porque era chico, pero me acuerdo Yo amo fútbol de chico, en esa época Cejas eh, Rogelio Domingo, un montón de técnicos estuvieron en la B y Racing no, no ascendía eh, los últimos mensajes de Brian Eisenberg y Seba Pirillo colegas, sí, colega. amigos eh, un abrazo grande para ambos que nos escuchan todos los días eh, desde ya les agradecemos que estén siempre pegaditos a la sintonía de Radio Argentina M570 eh, Morris, antes de la tanda porque yo tengo que dejarlo 10 minutos solos Por supuesto. y usted me va a hablar si está bien o está mal que Racing traiga un enganche y si lo necesita este equipo de su Día y también vamos a escuchar a la gente sí, ya pero no antes hablamos de este enganche tenemos que hablar de qué ha pasado con Martín Role en el día de hoy, hubo reuniones hay conversaciones, hay una determinación en cuanto a, a una política de refuerzos que se ha tomado eh, en esta dirigencia ...y quieren traer un enganche... ...el apuntado es Martín Role... ...no es la primera vez... ...que se ha conversado para traer al jugador de Olimpo de Bahía Blanca... ...de hecho... Eh, ...en algún momento... Antes de, antes, ...antes de hablar por San... ...hablaron con su representante... ...que es Juan Cruz Olier... ...el mismo que tiene a José San... ...por Martín Role... ...se hablaba de Role ya como posibilidad para que llegue a Racing... ...hoy se avanzó en la negociación... ...pero se ha metido San Lorenzo en el medio pero, San pero no, es prioridad, no es prioridad para San Lorenzo ¿eh? San Lorenzo también se metió en Acosta, ¿eh? el autor Acosta la autora Acosta, otro jugador que también pretende Racing pero que es muy difícil, es tan difícil lo de Acosta para Racing que yo diría que vayan haciéndose la idea de que es muy poco factible la llegada de Acosta pero yendo a una situación mucho más terrenal lo de Martín Roles sí se puede llegar a dar en los próximos días y me cuentan que con esta otra oferta que ha tenido de San Lorenzo eh, mucho menos eh, interés han demostrado que Racing esto está claro eh, pero me da la sensación de que hoy a la noche va a responder que la información que manejo es que a las 9 de la noche Role y Olier van a tomar una decisión igual a, a Role le quedan dos años de contrato en Olimpo de Bahía Blanca tampoco es tan fácil la no determinación salida. la salida de, del jugador de, de, Bahía, de Bahía Blanca puede venir a préstamo Racing ofreció un jugador como parte de pago también Que es Raúl Poclava, el volante central Que volvió a préstamo Después de jugar en Nacional, Nacional de Montevideo Y que está entrenando, ha hecho la pretemporada Con el plantel de Subelía inclusive eh, Pero no se la ha tenido en cuenta Es una posibilidad que Poclava Vaya a jugar a Olimpo de Bahía Blanca Como parte de pago del pase de Martín Role Pero hay avances y el pase se puede llegar a dar. Hay que esperar que las próximas horas, que son decisivas, para saber si Role va a jugar en el equipo de sueldía. Y después falta el reemplazante de Viola, porque Role no es el reemplazante no. de Viola. Falta un jugador que llegue para reemplazar a Valentín, que se va a ir a jugar a Sporting Lisboa. Y el apuntado es Vicente Sánchez, el jugador de Nacional de Montevideo. ...32 años... ...ha participado en el Toluca de México... ...en aquel equipo que ha ganado todo con la golpe como técnico... Sí. Eh, ...era titular... ...después tuvo un paso por el fútbol europeo... ...más precisamente por Alemania... ...el Schalke 04... ...y, y Vicente Sánchez viene de salir campeón... ...con Nacional... ...con el equipo del Muñeco Gallardo... Eh, ...es una posibilidad... Eh, ...es difícil la salida del jugador de Nacional de Montevideo... ...tampoco es sencillo... ...restaría resolver esa cuestión porque con el jugador está prácticamente acordado lo, los números del contrato de Vicente Sánchez, eh, desde hace un par de días, por eso hay que esperar, por ambos jugadores, por Vicente Sánchez y por Martín Role, lo de Role es mucho más factible que lo de Sánchez, de todas maneras eh, están los dos en carrera, y Díaz también pidió un volante central, habida cuenta de que se ha ido Gonzalo Espinosa, que va a jugar en el Arsenal de Sarandí, quiere otro cinco, no se conforma con Peletieri, con Suculini, y con la llegada de Camoranesi, que también, eh, naturalmente, más allá de que no es su condición innata, puede jugar en ese sector de la cancha. Quiere otro cinco. Eh, el apuntado era Nicolás Olmedo, pero muy difícil. De estos tres nombres que estamos mencionando, Vicente Sánchez, Martín Role y Nicolás Olmedo, el volante central de Godoy Cruz de Mendoza, El más difícil precisamente es el número 5 del equipo mendocino. Eh, por eso digo, los dos primeros que hemos mencionado, Role y Sánchez, están en carrera. Lodo Olmedo está prácticamente descartado. De todas maneras, las próximas horas serán claves en la vida de Racing, que quiere cerrar refuerzos. Antes del debut, que será el próximo sábado 2020 en Cancha de Racing, en el cilindro, en un cilindro que imagino estará colmado y que obviamente el hincha de Racing querrá ver el debut de todas las figuras, más allá de, del clásico del domingo pasado, con un triunfo de la academia, con, con Racing empezando con el pie derecho en este semestre. El árbitro del partido va a ser Sergio Pesota. El árbitro del partido Racing, Rafaela, el sábado a las 20.20. 20. Bueno, tanda y ya se viene Morris con su opinión, si Racing necesita un enganche y también algunos mensajes que ustedes han dejado en el 4535-5700. Tanda y venimos. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Collegio. Cosini no Collegio. Cugini es Fabio Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Cugini. No te confundas. Lima 83. www.cugini.com. Cugini, Cugini, Cugini fabio. fabio. La peluquería. Lo demás es solo imitación. Most. Líder en indumentaria. Avellaneda 3700 4674 4008. Football Sports. Indumentaria deportiva nacional e internacional Atendido por hinchas de Racing La Valle 653 Local A1 De lunes a sábados de 11 a 21 horas Mencionando esto es Racing Te llevas un regalo Cureband Apósitos Apoyas, cortes, cúrelas con Cureband El líder mundial en apósitos Distribuye Bull Sociedad Anónima Fuerte Gio Moreno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 Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. Señoras y señores, con ustedes el nuevo camaleón. El camaleón entra, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a wwwel camaleóncom y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Fin del espacio publicitario Argentina 570 Los periodistas más informados de la academia hacen Esto es Racing Esto es racing. Últimos minutos de este Racing para, para escuchar a algunos oyentes que han dejado mensajes, solamente decir de lo que decía Leo de Role, el hecho de Que me parece que Racing necesita un enganche Un organizador de juego Y tiene muchas eh, falencias en ese sector de la cancha Es cierto que Camoranesi puede dar una mano Pero no me parece que tenga el ritmo necesario Como para que sea el nexo entre los volantes y lo, los delanteros Me parece que Camoranesi es un jugador más combativo De mucha, mucha técnica Pero no es el que da el último pase Sino que Racing necesita un jugador diferente Role no me parece que sea el jugador diferente Pero sí puede aportar algo Imagino que Role en un equipo que ande bien Puede ser importante Ahora si vamos a depender de que Role Haga todo lo que el equipo necesita Ahí es donde estamos equivocando el camino Espero que sea un andamiaje más eh, Un engranaje dentro de algo importante Que se pueda estar gestando Hablo del equipo de Racing si es que llega Role Gastón, vamos a escuchar en los últimos minutos a algunos oyentes que han llamado y han dejado un mensaje a 4535-5700, a ver. Hola, Adri, habla. Un grande, un ídolo para Racing de emoción que tenía este hombre. Me acuerdo el día que el primer partido que dirigió, que jugábamos contra el Tigre, y cuando yo estaba la hinchada, se le caían las lágrimas, no me la voy a olvidar nunca más. Saludos, Adri. Ahí está la gente emocionada con Basile, hay gente que lo quiere, hay gente que no, esto es así. Lo bueno del coco es que nunca lo van a ignorar, podrás, podrás hablar mal o bien, ignorar nunca, y eso siempre le dice Basile. Dame otro oyente, Gastón. Hola muchachos, ¿cómo le va? Soy Carlos soy El Calcista. Con, con respecto al partido contra Independiente, eh, me gustó el vértigo que puso Racing, me gustó mucho Ortiz, me gustó un ratito el empleo camoranesi, que se nota que es un jugador que con la experiencia puede mucho. Me gustó el centurión, pero me hizo acordar mucho el viejo López, que corre embarulladamente, que no larga una pelota, hay que ponerlo un poco. Si hubiese sido un poco más compañero creo que Racing ganaba el partido. Con respecto al refuerzo, espero que Martín Rolle no sea el que viene en lugar de la pingiola, ¿no? tenemos, Chao muchachos. Y bueno, que tengamos suerte el domingo el sábado. Chau, chau. Abrazo amigo, no, no va a ser el reemplazante, lo dijo Luis recién. Va a venir aparte de, de otro jugador que supuestamente pueda venir a reemplazar a, a Viola, a Valentín. Eh, Alberto Ramos Mejía dice Chávez, el jugador de Banfield que le gusta, que juega de buena izquierda, el pie de las inferiores, el zurdo. ¿Me queda uno más, Gastón, para poder escuchar? A ver, escuchamos. Hola, buenas noches. Eh, quería dejar un mensaje para el programa de Racing. Eh, bueno, aprovechando que no está el amargo este muchacho Forlano, que está no. siempre en contra de todo, no, agradecer eh, la participación del cojo Basile, que es lo más grande, y no tenía por qué pedir disculpas. Un beso grande, José de Valentina Encina. Abrazo, José, pero no, le, no lo trate así a, a Forlano, que está medio con nanas. A ver, ¿me queda uno más, Gastón? Vamos con otro, dale. Hola muchachos de Racing, ¿qué tal? Habla Víctor de Glebu. la opinión de Role, es un muy buen jugador, es un gran estratega que le va a hacer muy pero muy bien a Racing si llega. Gracias, un abrazo. Un abrazo, ahí está la gente escuchando, hablando de Basile, de Role, tratando de darse cuenta el hincha de Racing que... ...quedan pocos días, recién lo dijimos, lo repetimos otra vez. El sábado a las 20.20 20, la Academia recibe a Rafaela con el arbitraje de Sergio Pesota... Y con toda esta historia que está pasando, esto de la Copa Argentina, ya me despido diciendo que no creo que a Boca le suspendan o le atrasen o le pongan el partido postergado. Es cierto que todavía no volvieron de Venezuela, pero hay un reglamento donde dice que no pueden postergar partidos aquellos que piden salir de gira. La AFA le autoriza a la gira, pero después tienen que presentarse Tal cual es. Sábado 2 de la tarde juega Boca. Racing juega el, sábado, el domingo a las, el sábado mismo a las 8 y 20 Si no habría ventaja deportiva, si es que Boca no juega. En este caso Boca dice que hay ventaja deportiva porque se está atrasando. La historia es así. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos, como siempre, Todo los días a las 19 horas aquí en Radio Argentina. Mañana otra vez miércoles. Esto es Racing, agendalo. chao no AM 570, la experiencia en radio. Argentina lo sabe desde siempre, por eso estamos con usted. Radio Argentina, AM 570. Lo que importa cabe en una hora. Y si no, ¿cómo me entero? La dosis justa para tratar la desinformación. Con la conducción de Raúl de la Torre y Diego Rodríguez. Y la participación especial de Legal. Producción. Javier Casilari. Y si no. Y si no Cómo mentir. Me Cómo mentir. Me vas a apagar el televisor. Auspicia en este programa...